Desde lo anímico, bueno, tratando de levantar eh, duro cómo estamos jugando y no nos sentimos a gusto, aunque yo creo eso después del segundo partido ya cambiemos un poco, dominamos, sacamos casi 15 puntos los otros días en el juego 3 y sintiéndonos mejor no pudimos sostenerlo pero de lo basquetbolístico encontramos un lugar donde ponerlos incómodos, donde pudimos dominar y ellos son los que tuvieron que hacer el esfuerzo y, y bueno, después nos, se nos arrolaron casi no tiro. tiramos el segundo tiempo de tres puntos y nuestros eh, porcentajes vienen siendo bajos a comparación del equipo que fuimos en la fase regular eh desde lo físico, bien, Fede Agarre con un golpe en las rodillas está jugando bastante y bueno, tuvo un, un traumatismo pero bueno, va, no le va a impedir estar, así que bueno, esperando, sabemos que es un juego muy duro confiamos en que tenemos con qué sabemos que tenemos que jugar mejor y sentirnos mejor para, y hacerlo durante más tiempo que lo hicimos el otro día para tratar de, de ganar en esta cancha y estirar la serie a un, a un quinto juego, es situación límite ya hemos salido Tanto el playoff anterior como en la en, la, en el Super veinte eh, tuvimos partidos así que eran muy importantes y la verdad lo sacamos y, y eso da una experiencia y una confianza que bueno hay que ponerla hoy y estar con una mentalidad fuerte, siempre pensando en el rendimiento y en los próximos 20 segundos más que en el resultado que es Eh, lo que te puede llegar a, a causar una presión con la cual no, no queremos jugar.